Terminamos el año hablando de los feminismos populares con un montón de compañeras, muchas de los pueblos originarios, este que hablaron del feminismo internacionalista, diríamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya se estaba armando lo del paro del 8 de marzo, este paro internacionalista, pero realmente eh, esa charla fue muy importante, diríamos, como para pensar las articulaciones y coordinaciones casi a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y quién eh, va a estar, eh, estoy viendo ahí en el cartel que hicieron para la invitación, Silvia Adue, que es una compañera militante, que oh. ella es de la, de la Escuela Florestan Fernández, de ahí del MST en Brasil. Así es. Sí, además es docente de diferentes facultades. Ella es una este, profesora que es este, militante del MST y también docente de una escuela de formación importante de militantes de Latinoamérica y ella es, es, es argentina y, pero hace muchos años que vive en San Pablo, en Brasil y ahora está haciendo un, como una recorrida por eh, Argentina y América Latina ha estado en Chile con el tema de los mapuches justamente hoy está en Neuquén con el grupo de las revueltas eh, que es un grupo feminista de ahí de Neuquén que está hablando sobre el legislativismo el jueves a las seis va a trabajar sobre el tema vivas y cautivas todo como un tema diferente para nosotros que realmente le conocemos bastante por dónde va ese tipo de charla, digo, pero que va a ser por eso mismo el desafío también es ir a escucharla. Y el viernes va a estar en la estación de y Maxi, en la estación ex Avellaneda, este que le llevan también un montón de organizaciones de mujeres, de las cuales la Vuelta también somos participantes. Así que es una recorrida de una semana, eh, una semana un poco más, está volcando su experiencia feminista, su experiencia de lucha, su experiencia como docente de formación política en Argentina y en Chile, fundamentalmente. Y, Selina, ¿por qué se llama charla taller en este y, caso? ¿Por y qué? Porque, y porque eh, Silvia no quiere dar una charla tipo panel. Ella uh -huh. trabaja mucho con el tema de la educación popular, donde hay una participación activísima de las que estamos y de los que vamos a ir a participar, digamos, ¿no? Entonces por eso lo estamos planteando como un taller, también no como un panel donde se va a exponer, sino como una participación donde vamos a intercambiar, sobre todo, las diferentes situaciones que están pasando en este momento dentro de los feminismos populares.